Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad Clae Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la Mejor Cotización. Estás con Jorge Méndez, en frecuencia abierta, escuchando las voces de los protagonistas. En la medida que los días van pasando, las diferentes propuestas políticas empiezan ...a alinear todo lo que tiene que ver con el inicio de actividades... ...que tiene como primer objetivo las elecciones internas del próximo año. Y la pasada semana, el día viernes, la Lista 20 realizó un plenario... ...allí en su sede central de la Avenida Joaquín de Viana... ...y queremos saber qué pasó por allí. Para eso estamos en comunicación con quien es el director general de deportes... ...de la Intendencia Departamental de Maldonado con eh, José Martín Gualde. Buen día, cabecita, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día para, para ti, para todos los lo que lo siguen y los lo escuchan. ¿Qué pasó por allí el viernes? Sí, pasaron muchas cosas. A ver. Sobre todo, no, no, no, nos juntamos una cantidad de, de, de, de gente de la agrupación, militantes, amigos, yo se lo dije en ese momento, es lindo reencontrarse muchas veces porque... Los tiempos pasan, también uno a veces eh, está más, más involucrado en lo que es la gestión. En el caso mío me lleva mucho también trabajo en la semana y el fin de semana. Y bueno siempre es lindo encontrarse con, con gente amiga, gente militantes de toda la vida y hasta fundadores de la Lista 20, hasta obviamente dirigentes de todo el departamento eh, y después todos todos nosotros los, los militantes de la lista que que también y sobre todo hubo gente amiga, gente de la gestión, eh, compañeros de trabajo, hubieron gente que a veces uno también va haciendo amistad en base, también en el caso mío, del deporte, eh, la verdad que, que estuvo estuvo muy bueno, donde nos acompañó eh, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, nos acompañó el intendente Enrique Antía y el ministro de Transporte y Obras Públicas eh, José Luis Falero. Y en el día ese, obviamente, transmitimos el apoyo a, eh, y, el, y, de alguna manera, al sector, que es nuestro, el sector de aire fresco, el cual lo lidera Álvaro Delgado. Hablamos, obviamente, le pedimos a Álvaro que tome el desafío de una precandidatura a lo que es la Presidencia de la República, porque estamos convencidos de, de su gestión. Eh, estamos convencidos también de que hay que continuar la gestión porque viene teniendo una muy buena aprobación y se han hecho las cosas bien y también en ese momento le pedimos eh, como lista 20 a Miguel Abella que empezara a, a también un camino a nivel departamental eh, también buscando lo mismo continuidad. creo que la lista 20 está enfocada en las continuidades, en los gobiernos porque las vara están muy altas, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y para, y para continuar eso se necesitan gente que esté en la gestión gente que esté, que conozca lo que se está haciendo o lo que se ha hecho, pero sobre todo las cosas que, que, que quedan eh, para hacer o, o comenzadas que hay que continuar y eso lo puede hacer gente que esté en el ruedo, que esté eh, directamente eh, cercano a toda la jugada Y, y bueno, creo que en eso eh, no hay discusión de, de, de las dos personas que acabo de mencionar. Sí, hay una coincidencia en los dos casos, y es el hecho de que cualquiera de ellos dos, ya sea Delgado como, como Abella, es gente que viene de, desde hace mucho tiempo vinculado a... a, a o, o la lista 20 vinculados a ellos o ellos vinculados a la lista 20. En el caso de Delgado, por ejemplo... Es bueno decir que desde que Aire Fresco nació, ustedes, yo hago memoria y recuerdo que la lista 20 fue es, prácticamente, si no fue la primera, fue una de las primeras listas que en aquel momento apoyó el comienzo de Aire Fresco. De Luis. Este, con, con, con Luis Lacalle Pou como referente principal y, bueno, y con, con, con Delgado como uno de sus principales y no el principal hombre de confianza también, ¿no? Entonces, de alguna manera también este, esto significa un, un, una continuidad de algo que empezó hace un tiempo, ¿es así? Sí, a ver, a ver nosotros eh, desde que nació Aire Fresco somos fundadores de Aire Fresco. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando Luis hablaba del 3%, o menos del 3%, eh, nosotros ya éramos parte. La lista 20 fue fundadora. ¿3% de qué? El eh, 3% de que lo daban en las encuestas. Ajá. Eh, en ese momento... Que lo daban, a, lo eh, da, lo daban a, a... A Luis. A Luis. A Luis con, con 3%, 3 en las encuestas. Uh -huh. En las encuestas, eh, nosotros ya éramos parte de ese 3%, eh, y la verdad que, que que hoy tener un presidente y lograr de que haya salido presidente, creo que es un, un honor, pero sobre todo una satisfacción, y yo lo mencionaba también en, en el viernes, de lo lindo que es eh, pedirle el apoyo para alguien que después te responde de buena manera, uh -huh. y que con la gestión que, que están haciendo, uno se pueda sentir orgulloso de, de, de esa gestión, eh, y de los representantes de la gestión, entonces creo que eso es importante y desde ese momento y tener a Luis eh, hoy por hoy presidente eh, creo que la continuidad está en aire fresco, está en Álvaro porque digo, el secretario de, de presidencia ha estado en los momentos eh, más importantes en el gobierno tanto en los momentos buenos como en los momentos eh, malos, eh, recordar en la pandemia eh, él estuvo en las negociaciones de, de, de la vacuna, salió a dar la cara cuando había que darla eh, y cuando los momentos más complicados fue de las personas que estuvo dando la cara, eh, pero sobre todo transmitiendo certeza en, en, en las personas y hablando claro. Entonces, eh, desde esos momentos a los momentos buenos de gestión, creo que ha estado, conoce, sabe, pero sobre todo eh, hay dos cosas que nosotros sí no, no, no, eh, no negociamos, que son... Eh, aquel camino que marcó burgueño en la Lista 20, que es el don de, de, de, de buena gente, de, de personas de bien, que quieren hacer las cosas bien para la gente, gente de perfil bajo, campechana, eh, que creo que en eso, por los dos nombres que te di hace un ratito, cumplen con eso también, y sobre todo el compromiso, el compromiso con, con, con las cosas, cuando uno le toca estar en lugares... Eh, significativos o de responsabilidad siempre lo que nosotros intentamos que la gente tenga el compromiso eh, que sean humildes que le de, que le dediquen lo que hay que dedicarle a estas cosas porque normalmente estamos hablando que acá manejamos recursos de la gente y hacemos cosas para la gente entonces cualquier error o cosas que nosotros eh, podamos hacer afecta a mucha gente entonces siempre en eso tenemos que ver la responsabilidad el compromiso y siempre intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Eh, nombrabas la, la época de, de Bureño y el ah. otro el otro caso viene desde aquel tiempo también no este eh, Miguel Abella fue de, de, de, de las personas que, es. que estuvo en aquella Así época siempre la lista 20 sí y además eh. yo, yo recuerdo yo recuerdo en aquella época un un guris chico como decimos habitualmente correteando en pañales poco menos Y eras vos. Ese debería ser yo. Sí, sí, sí, sí, una, una ardilla que nadie podía con él, recuerdo, sí. ¿Te das cuenta lo, bueno, que, lo, que, lo, que, hacemos, lo que la vida, lo que la vida te, te ha ido dando de, de oportunidades y de posibilidades? Este, lo que te ha tocado vivir en esta vida hasta ahora, ¿no? Sin duda, yo soy un agradecido. Debe, debe sí, sí, supongo debes estar muy agradecido a la vida, sí. Yo soy un agradecido a la gente, a las oportunidades que me han dado. Eh, yo siempre dije, yo nunca pensé que iba a ser política eh, la vida me fue llevando de alguna manera me fui entusiasmando y fui entendiendo la política desde otro punto porque yo eh, recuerdo la política desde mi abuelo, desde mi padre el sacrificio que hacían, el tiempo que a veces eh, dejaban de lado de estar con, con uno y a veces uno en ese sentido la política a veces no la ve bien porque evidentemente cuando tu padre, tu familia, eh, te quita mucho tiempo... Compite contigo, y, compite contigo, en definitiva, y, por el duda, tiempo. Y bueno, y después fui entendiendo lo, lo, lo, lo bueno de la política y las cosas que uno puede hacer por la gente, entonces creo que en eso es cuando ahí a uno eh, entiende un poco más las cosas y agarra el gusto por decir, bueno, esto está bueno, está bueno poder ayudar, poder hacer, eh, y creo que a partir de eso... Uno también es agradecido todas las oportunidades que ha tenido, porque yo, el otro día, justo el viernes, también fue, fue mi cumpleaños. Me tocó vivir ese. Un gran cumpleaños en, en el plenario, pero, pero la verdad que, que ¿Hubo, estamos. ¿Hubo torta? Eh, ¿Hubo torta? Hubo torta y todo. ¡Ah, ¿Hubo sí? torta y todo. ah Sorpresa. Ah, mirá. ah uh, mirá. Sí, sí, sí. Los grises de la juventud se pasaron. Hicieron una, ahí una torta espectacular. ¿Mm? Que también siempre. Le, algo de que se destaca de la lista 20 es la, la juventud que empuja, que está, que apoya que le mete con toda, que creo que eso siempre ha tenido un plus en las gestiones nuestras eh, y, en, y, y en, también en, la, en las épocas de campaña, pero bueno, la verdad que, que, que, que contento y como decías vos Miguel, eh, nació en la lista 20, hace más de 30 años que está involucrado en la política hace muchos años, más de 20 años que está eh, junto a, a Antía eh, conoce bien, conoce sus proyectos, conoce su forma de pensar, y hay una conformidad muy grande, y la verdad que Antía ha dejado la vara alta, y cuando hablábamos de burgueño, yo el otro día le decía, mira, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, pero eh en par de la gestión. Y creo que eso habla muy bien porque estás dejando va a haber también un antes y un después de Antía después de un gobierno. Entonces, para continuar eso, <coughs> que no es fácil. Eh, pero que va a quedar toda la, la, la casa ordenada y va a quedar todo eh, muy bien por delante, creo que se necesita gente que realmente que conozca el pensar, el hacer y sobre todo lo que queda por hacer para adelante. Ahora, eso ahora Miguel siempre fue, un, que Miguel puede, fue una persona puede, puede, puede muy bajo perfil, eso. Miguel, hasta ahora, ¿no? siempre Miguel estuvo de alguna sí. forma acompañando en actividades organizativas, digamos, pero no sí, en una siempre, exposición pero... política. No, a ver, él es un, una persona que sí conoce mucho política y eh, ha estado siempre, pero ha estado desde otro punto él ha estado como coordinador uh -huh. muchas veces el sector nuestro, de todos por Maldonado eh, no ha estado como una imagen de repente política de que salga en un cartel o salga en un spot o salga <coughs> de repente haciendo un discurso pero, pero sí sabe mucho y de la intendencia la conoce como, como ninguno entonces creo que esas... Esas cosas le dan crédito eh, para lo que es una gestión. Nosotros lo que apuntamos acá es continuar una muy, buena, una muy buena gestión. Y para eso necesitamos gente capacitada, gente que sepa hacer, que sepa nuclear también y una persona que sepa trabajar en equipo. Él lo dijo en su discurso creo que también necesita gente a los costados y no gente atrás que los respalden. Eh, creo que eso habla muy bien de la persona. Y mira, te voy a decir algo. En el día viernes que tuvimos el plenario, me encontré con mucho apoyo inclusive de gente involucrada en la gestión de, de, de hoy por hoy del gobierno departamental. Y eso habla también muy bien de la persona y gente que lo está apoyando y que lo quiere acompañar a Miguel por, por, por eso, por, por, por el don de persona, pero sobre todo por una persona que sabe trabajar en equipo, que sabe trabajar eh, con, con, con los compañeros que tenemos hoy por hoy de... de de gestión en el gobierno, así que en el gabinete eh, gente que, que esté involucrada en su dirección en diferentes aspectos porque había gente de, de, de, de, de todas la, la, las direcciones, entonces la verdad que eso habla, habla muy bien de la, de la persona, pero sobre todo el tema del equipo, que es lo que nosotros tenemos que intentar que, que continúe. Y también déjame rescatar algo creo que el día viernes hubo una muy buena señal del sector eh, todos por Maldonado eh, más allá de que era un, un día importante para la lista 20, que era un plenario de la 20, nos acompañaron todo el resto de la lista. Ahí estaba, estaba Jesús, estaba Andrés, estaba Miguel Plada, estaba Diego Echevarría y habían, había muchos compañeros más de otras listas que estaban acompañando, que eso también habla muy bien de, de, de, de, de, de, del sector, que el sector es un sector que está unido eh, que sin duda el, el, mayor, el sector mayoritario por hoy a nivel departamental con un muy buen capitán como es Santier, que lo va a seguir siendo él y que estamos de alguna manera todos trabajando juntos para la continuidad del gobierno departamental. Bien, no puedo terminar esta conversación sin, sin preguntar en qué puesto va a jugar eh, José Martín Gualde en, en, en el equipo del futuro. No, a ver, eh, yo creo que ahora estamos en, en etapa y vamos a ir por una interna, ¿no? Eh, vos sabéis, lo tenés claro, que una interna eh, después ordena y se, muchas veces hasta se baraje y se da vuelta. Sí. Pero sobre todo cada uno de algún, ahí mide o sabe el apoyo o el respaldo que tiene de la gente. Y bueno, después de, de las internas, nosotros si nos toca o le toca a Miguel eh, ser el, el candidato de todos por Maldonado el resto del equipo acompañará, y si nosotros tenemos algún compañero de otras listas que, que vota más que nosotros, acompañaremos también nosotros a esa persona, y después esas personas, tanto Miguel o la otra persona, sabrá dónde tiene que ir, el cabeza gualde o el resto de los, de, de los compañeros. Eh, yo soy una persona me gusta laburar mucho en política, la militancia me encanta, eh, y hoy, obviamente, que voy a estar trabajando codo a codo con Miguel en la lista 20, eh, que también, en el caso mío, yo encabezaré la lista a nivel nacional y, y Miguel va a encabezar la lista departamental. Eso es lo que refiere a la lista 20. Después también se, se verá cómo se ordena y qué es lo que pasa. Si vos me preguntás, y vos ya lo sabés, no, no lo voy a esconder, yo siempre eh, prefiero lo ejecutivo y no lo legislativo, Hasta a veces por temas de, de, de experiencia. También yo nunca he tenido ninguna experiencia en lo legislativo. Capaz que termino siendo un muy buen legislador, que no lo sabía. Pero hoy sí si me da, creo que me gusta mucho más el hacer, el estar, el, el trabajo ejecutivo que... que eso, el quiere decir, bueno. eso quiere decir que van a salir en lo nacional a trabajar por Delgado, en una lista a, a nivel nacional, que la vas, sí. a, la, la vas a encabezar tú. ¿La ¿Y, y con qué, con qué sí. números identificamos el tema de los números ahí? ¿Ya está definido? no, no está definido, el 20 va seguro uh -huh. el 20 eh, va en lo departamental el 20 va en lo departamental uh -huh. y también la realidad es que nosotros siempre hablamos de la lista 20 porque si no la gente también se entrevera con mucho sí, sí, sí, sí entonces siempre eh, hablamos de la 20 porque si vos pones dos, en este caso dos ya, ya nos pasó en alguna otra lección que nos pasó que, que la gente no entendía si era uno o era otro entonces sí. nosotros siempre la identificación nuestra está con la lista 20 Bien. José Martín Walde, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, a las órdenes, y bueno, siempre, siempre contento de estar con ustedes. Y bueno, creo que hoy la lista 20 agarra un desafío importante. Eh, que tuvimos, supimos tener un intendente eh, de nuestra lista, que fue Domingo Urgueño Miguel. Y bueno, que vamos camino a poder repetir esa historia. Al igual que a todos los que están en el sistema democrático los, Lo mejor para todos Que en definitiva Entre todos eh, Logren lo principal, reforzar la democracia Y que se siga viviendo civilizadamente En este país En lo que tiene que ver con la actividad política Y la eh, actividad gubernamental La verdad que sí Eso cabe destacar lo, lo, lo importante que es Y lo, lo lindo De nuestro país que es poder eso y la, la libertad, la democracia que de una manera también la gente eh, tenga la posibilidad de evaluarnos a todos, cada cinco años tiene esa gran posibilidad de, de evaluarnos, seguirnos dando la confianza o cambiar también, así que bueno, para eso también nosotros siempre estamos a disposición de la gente para que nos evalúe permanentemente. Gracias, buena jornada para ti. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto, la conversación era con eh, José Martín Gualde. Principal referente de la lista 20 aquí en el departamento de Maldonado. ¿Lo escuchaste aquí? En Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.